Zona Cero hoy vamos a estar todos muy activos eh, desde nuestra mente porque a lo mejor conseguimos gracias a una proyección, a un pensamiento pues eh, provocar algo especial ¿A acaso un egregor, a acaso un tulpa a acaso un ectoplasma, no os perdáis el monográfico de hoy con Carlos Canales ¿qué tal Carlos? buenas noches Hola, buenas noches. bueno, yo veo que estás aquí muy concentrado ¿no? bueno, bueno, a todo pensar, a ver si, a ver, a ver si tengo resultados mira, mira, se va levantando una forma ahí en la mesa, ¿eh? <risa> no, que fea además, por cierto es un, es un diminuto sí, sí, sí, pequeño, pequeño. ¿qué tal Jesús Callejo? ¿Buenas ¿qué noches? tal? muy buenas noches ¿cómo estás? Eh, bueno Veo que vienes aquí acompañado de tu tulpa, sí, sí, no, sí, es sí. imposible deshacerte de él, ¿no? Nada, no hay forma de quitármelo del hombro. <risa> bueno, así, así empezó algún algún griego, ¿verdad?, sí. con, con su daimon, ¿no? Sí, sí, sí, Sócrates. Sócrates, y no se lo quitaba. Leimon, no se lo quitaba encima, pero bueno, él le servía de inspiración para crear todo este tipo, no de obras exactamente, pero por lo menos sí de pensamientos, y después eh, comenta, ¿no?, que era un poco su genio familiar y tutelar el genio bueno no, el genio bueno. no solo lo tuvo él sino también otros exígenes personajes de la antigüedad hmm. ¿No? vamos, vamos a hablar esta noche de los egregor sí egregor que es un genérico que, que bueno pues eh, más o menos significa eh, formas que se crean gracias al pensamiento no exactamente, exactamente. formas sí. tangibles tangibles, visibles uh -huh. además egregor es verdad sería un concepto ocultista que se utiliza también en parapsicología, no demasiado conocidos, ¿verdad? no Pero bueno, también es bueno para hacer este tipo de monográficos, para eh, dar a conocer palabras que están en desuso, que son aparentemente muy técnicas, pero yo creo que reflejan muy bien lo que vamos a hablar. no mm. Egregor sería ese concepto ocultista que significa un ente creado por el mero pensamiento. Es decir, los alimenta la fuerza del pensamiento de una persona o de varias de personas. Grupo, sí, sí. Mm. Y eh, incluso los puede conservar vivos durante mucho tiempo, a veces siglos después de la muerte del que los creó. O sea que fíjate eh, lo importante que puede ser. O sea ya no estamos hablando de imaginaciones, ya no estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de algo que surge del pensamiento, el poder creador del pensamiento. Fíjate que hay un principio eh, un histérico casi que se ha dado a lo largo de toda la Edad Media, incluso antes, que dice que la energía sigue al pensamiento. O sea, tú algo que estás pensando estás transmitiendo ya una de energía. Bueno, pues si eso se canaliza, si eso tiene forma, se puede convertir en un egregor como algo genérico. Cuando hablamos de un egregor no quiere decir que sea una forma humana, mm. puede tener una forma pues de animal, un eh, águila, un árbol, águila, águila, incluso un forme. O sea que tampoco mm. tiene que tener una forma muy definida. Pero hay algo que está claro, es decir, tiene luego vida por sí misma y que no depende exactamente del que la crea claro, seguramente ahora Carlos hay muchos oyentes con cara de susto ¿no? esto que, que creas una forma metes el dedo y la atraviesa o, o no o rebota el dedo <risa> ambas cosas ¿no? vamos a ver, en realidad como bien ha dicho Jesús el concepto es que vamos a ver, el concepto parapsicológico y esotérico del, del egregor se forja en lo que es el occidente europeo a finales del siglo XIX estuvo muy de época fue muy famoso estuvo muy de moda con la teosofía a finales del siglo XIX a través de Blavatsky y luego en España por ejemplo con Mario Rosaluna a Luna, principios del siglo Es decir, es una palabra que en la actualidad se utiliza poco, porque además el concepto de Gregor se ha ido extendiendo dado que. No es lo mismo el concepto que pudiera utilizarse en sociología. Por ejemplo, el Gregorio entendido como la, la fuerza que produce la masa unida cuando por ejemplo, está desde un partido de fútbol hasta un impulso político. Por ejemplo, el nazismo. Uh -huh. El nazismo es, es, o, o la revolución rusa son ejemplos claros de fuerza gregoriana. Es decir, cómo la fuerza de un pensamiento de miles de personas de una masa puede llegar a crear una conducta global o generalizada. So, es casi, uh -huh. casi psicohistoria de Harry ¿A Me voy Quiero decir que, en realidad, habría como tres variantes Creo que podemos entender por el Gregor, pero todas son en suma lo mismo, es decir, son realidades que existen única y exclusivamente por la fuerza del pensamiento. Luego, tiene ya una característica esencial. Su existencia, su tiempo, su definición y su vida dependen, en cierto modo, de la mente que los ha creado. Entonces, eh, la gente puede pensar, Jesús, qué mente tan singular, ¿no? Qué mente tan, tan poderosa que, que puede crear una forma. O mente, forma? Es en plural. O mente. Es muy importante. Claro, sí, es verdad que la gente, los oyentes, pueden pensar y bueno, pero eso solo está al alcance de unas mentes prodigiosas. Eso es un medium que lo hace y tal, ¿no? Claro, eh, sí, pero fíjate que incluso lo que hacen los medios... Es un egregor pero que tiene un nombre específico que tú lo has mencionado al principio, que es un ectoplasma, Muy ahora hablaremos normal, de ello, vale. pero no estamos hablando de mentes prodigiosas, de mentes privilegiadas, es decir, cualquiera tendríamos la capacidad para hacerlo, lo que pasa es que no se hace en el instante, es decir, hace falta un procedimiento, una técnica, un tiempo, una duración. Y hace falta una convicción también, porque estamos hablando de que el pensamiento crea formas, pero crea formas si conoces la técnica como ocurre con todo, ¿no? Y lleva su proceso, incluso tiene sus peligros, porque no es la primera vez, y contaremos algún caso, donde alguien crea una de estas formas y luego no sabe cómo quitársela de encima, cómo deshacerla y ese es el riesgo que se corre, es decir, que es víctima un poco de su propia creación, esto es un poco lo que ocurría dentro del mundo de las hadas, en fin, de la mitología que, de la que tan aficionados somos los tres, cuando se habla de esos diablillos familiares que existían procedimientos, según nos dicen las leyendas para poderlos crear, a través de una serie de plantas mágicas, a través de rituales a través incluso de una noche mágica como la de San Juan y luego una vez que estaba creado el diablillo familiar que servía para cuestiones domésticas hacía las labores más insospechadas pero luego para quitártelo de encima era tremendo claro, pues esa, es, esa es la pregunta eh, bueno, ¿y, y ¿para qué sirve esto? no? ¿para qué alguien puede querer una forma de estas o un personaje de estos? para que te sirva, estamos hablando de sirvientes estaríamos hablando, utilizando una terminología que no era la correcta pero para entenderlo es una especie de zombies son seres que claro el zombie es un ser humano que luego a través de esos polvos le, le zombificas y bueno y a partir de ahí le conviertes en tu esclavo ¿no? una especie de ser descerebrado no, no en este caso lo creas de la nada lo cual aquí es increíble porque claro si un científico nos estaría escuchando dice bueno qué barbaridad están haciendo, diciendo estos chavales pues no es decir no sería una barbaridad porque incluso existen pruebas materiales y fotografías y vídeos donde se puede demostrar que la fuerza del pensamiento crea determinadas formas. ¿eh? Ya no te estoy hablando de una forma que te hable, que te responda, que mantenga una conversación, sino sencillamente entes que te pueden seguir. Y la finalidad, está claro, es para que te sirvan para algo concreto, normalmente para fines muy domésticos, muy muy cotidianos. Aquí estamos hablando ya de los tulpa. Sí, sí es... esa sería la definición correcta del tulpa, porque no. sería la creación individualizada, en este caso bueno, pues sería de un pensador, un santón, alguien con conocimientos espirituales, básicamente el tulpa es un concepto oriental muy ligado al budismo, pero existe además otra variante social que está directamente vinculada a los ritos, y ahora pondremos algunos ejemplos de ritos, porque algunos son experimentos realizados por eh, occidentales en el siglo XX para eh, calcular cuál era la capacidad de creación de entidades a través de la fuerza de pensamiento. Los, eh, los elementos sociales, eh, y cuando digo que están unidos directamente al ritual, es que bueno, hay eh, algunos esotéricos que entienden, por ejemplo, era muy típico del siglo XIX, el entender que la capacidad de la creación de, de Gregores estaba relacionada no solamente con el rito, sino también con el lugar. Y de hecho los asociaban en cierta medida, por ejemplo, a los milagros, Lourdes. Por un ejemplo, sería un ejemplo de fuerza de Gregores. Es decir, la capacidad de tú conectar con determinados lugares o ambientes capaces de atraer eh, fuerza de pensamiento de un colectivo mediante una serie de ritos sacralizados. Es como si de alguna manera tú conectaras, enchufaras con algún tipo de poder, no solo de la gente, sino del lugar. ¿Por qué eh, el rito a través de, de grupos? Pero sin preparación bueno, previa, ¿no? Sí, bueno, siempre hace falta un tipo de preparación. Lo que pasa es que básicamente lo que dicen los especialistas es que la vocación emocional eh, parcial, individual, nos impide la capacidad de unir nuestra fuerza psíquica con los demás. Cuando esto se hace la persona es capaz de liberarse... La, el resultado ocasional de la energía psíquica ritualizada es decir, que sigue un proceso determinado o un protocolo durante un tiempo es lo que tendría la capacidad de crear este tipo de extrañísimas entidades que, como muy bien dice Jesús han sido pues bueno, ocasionalmente grabadas, fotografiadas y bueno, y vistas por testigos adicionales a los que generaban el propio ritual sí. porque a diferencia de muchos rituales mágicos o de los, en, de los con, eh, contactos clásicos en el caso del egregor existe la posibilidad de apreciarlo después puesto que es una creación y por lo tanto de alguna manera deja una especie de sí. huella el caso más asombroso en cuanto a ectoplasmas pues lo tenemos en catiquín ¿verdad? del que ya tenéis un monográfico zona cero elaborado y, y bueno, pues eso asombró porque había además muchos científicos eh, implicados en, en el asunto que, que además se, se alargó mucho, ¿no? lo de lo de Catiquín sí, sí, sí, sí. y, y bueno, pues ese yo creo que es el ejemplo más significativo de, de ectoplasma, ¿no? y en lo de los tulpas, Jesús, pues tenemos a, a nuestra querida, ¿eh? Alessandra de sí, Virnil, eh, que tuvo su tulpa particular y luego unos problemas <risas> tremendos, ¿no? porque el enano no había manera de deshacerlo, ¿no? Exactamente <risa> Sí, esta mujer, como bien sabemos, era orientalista. Ahora bueno, todo, la verdad que muchísimos oficios, incluso cantante de ópera y muy aficionada a la reencarnación y muy aficionada, sí, sí. efectivamente. Entonces, cuando ella va al Tíbet, a Lhasa en concreto, a partir del año 1924, pues se interesa muchísimo por las costumbres de los lamas tibetanos y por todo aquello que, desde luego, era una confrontación clara con toda la cultura que ya conocía de Occidente. Y una de las cosas que la interesan de las muchas cosas, ¿no? Que que ya la fueron impactando y gracias a que lo dejó reflejado en varios libros era la formación de tulpas entonces ella había visto como algunos lamas pues iban por eso con una especie de, de de ser de un doble no sí. donde le iban haciendo determinados servicios y bueno pues era como muy muy curiosos y muy serviciales. Entonces dijo, bueno, pues yo quiero uno parecido, ¿no? Entonces la comenta... Sí. era muy caprichosa. Sí, sí. La comenta... la Un solo tibetano sin su tulpa. Sí, sí es como el, como el filipino que les daban a los marinos americanos hasta los años sí. 40, sí. cuando salían de Nápoles les daban un filipino <risa> que les sirviera, pues era algo parecido. Qué barbaridad, va su tulpa propio. Cómo sí, sí. Y entonces, <risa> pues, bueno, le dicen la, la técnica y tras meses de meditación, o sea, creo que esto no es de, de un día para otro, tras meses de meditación muy profunda, a aparece el tulpa que ella quería, ¿no? Sí. Y lo que sí. se le aparece, cuando empieza a adquirir forma, es que es un monje bajito, gordete, bondadoso que, salió ahí. que no. iba y venía de que... forma intermitente sí. durante sí. los viajes de la antropóloga. Esto era tremendo, era un ahorro presupuestario. Sí, sí, claro, era, sí, era el, el ganador por, porque no, no llegó Oye, a Oye, por cierto, que, no sé que, que tampoco piense que tampoco piense la gente que el tulpa lo puedes prediseñar que un no, no, no, no, no. que me suba porque se parece los anuncios que de la radio que un sepa que me suba al Himalaya? Himalaya y te sale y te sale bien sí. y entonces pues nada eh, le seguía como su sombra no allí donde iba pues pues allí que iba este este monje bajito así que, yo, que casi si la pobre como mamá pato iba dando todo detrás claro yo eh, supongo eh, estamos aquí fomentando el interés por estos asuntos no, pero claro, me pregunto Jesús eh, y créeme que te lo digo con toda la bondad eh, eh, eh, cuando creas el tulpa ¿le sale todo todo al tulpa? Sí, pues, hay, una, hay seis de tulpas como de pollos claro no y es buena pregunta porque puede decir bueno bien eh, sí, lo veía alguien más que, sí, es una buena pregunta que, que la antropóloga eh, le seguía a todas partes y a todas horas es que, que tocamos el tema y estamos evolucionando el humor el hecho por no entrar en, en temas más escabrosos sí, sí. es que eh, vamos, a, vamos a recomponer el ritmo sí, sí, vamos a componer. era una presencia visual sí. lo veía ella y lo veían lamas y compañeros de ellas aunque comenta en uno de sus libros aunque a veces sentía su presencia en forma tan real en forma tan real que apreciaba como una mano se le posaba sobre su hombro ¿No? entonces claro, estamos hablando de que no solo lo veía sino que tenía una corporidad es decir, o sea, masa es que por lo menos llegaba, llegaba, claro, llegaba, llegaba. Es decir, llegaba. Es decir, estamos hablando de, de algo más que una vamos a llamar una entidad holográfica porque la gente podía decir, bueno, ha hecho un holograma sin sí, sí, masa, una especie de de, de entidad fotónica si queremos ser todavía mucho más técnicos y más pedantes la percepción visual y la percepción se... visual pero táctil y también, táctil también tal bien. como ella lo cuenta bueno el hecho es que eh, ya se cansa de, de este tulpa, y, tulpa no de habla o sea, estamos hablando de que no, <risa> no mantiene <risa> conversaciones de otro. Sí, no puede jugar con él no había diálogo no había diálogo <risa> y la comunicación era como imposible Y, eh, y el hecho es que va cambiando de carácter es que no, me o sea, que... no me negarás Jesús que es muy pesado, no, no, ¿no? Muy o sea, pesado. Vas, a, vas al baño y vas al vas el tulpa bueno ahora yo cuando Jesús comente el carácter sí. le voy a hacer una anécdota sobre tra tradiciones españolas claro, ahora sí, es os cuento como termina toda esta sí. historia porque de este monje bajito recordete y tal se va va cambiando va cambiando su aspecto y se va convirtiendo en un tulpa enflaquecido Pero enflaquecido y cabreado. Y mm. su rostro empieza a adoptar una expresión vagamente burlona. Claro, porque se sentía rechazado. Sí, sí, debe ser que no, no le daba mucha conversación. Es. Entonces empieza como a reírse de ella, ¿no? esa especie de sonrisa astuta vale, maligna vale. Hmm. que empieza a intranquilizar a Alessandra Devignil. No tiene el tulpa no tiene ninguna necesidad eh, pues eh... no en principio no son neutros moralmente no tienen ninguna necesidad no no necesidad sexual no no no, no, no, no, no. Co comer por ejemplo no no no no son seres reales no son como es una representación seres reales no tienen las necesidades físicas primarias y básicas que podría tener un ser humano pero sí cambia por lo que se ve no en este relato de Alessandra Devignil y merece todo el respeto ¿no? porque está considerada una de las más reputadas antropólogas mm. si cambia su carácter y entonces esa, ya digo, esa mirada astuta, malévola es lo que hace que Alejandra ya no le guste tener esa presencia y además porque percibe que se le está escapando de su control ya no lo domina, o sea ya no hace las cosas que ella quiere o que le vaya siguiendo a los lugares que ella, que ella desea entonces bueno, como empieza a ser problemático como incluso este tulpa empieza a ser atrevido que había tomado una especie de vida propia pues Alejandra de Vinil decide desactivar su propia creación y cargársela y fíjate que no es tan fácil el proceso porque se demora seis meses uh -huh. para conseguirlo para devolverlo a su reino imaginario de donde lo había sacado y donde de alguna forma ya renegó, no No quiso saber ya nada de este Tulpa. Bueno, la experiencia fue increíble, fue alucinatoria la propia creadora, ¿no? Alessandra de Vigny, comentó posteriormente cuando fue premiada con la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París, de hecho también fue nombrada caballero de la Legión de Honor, o no sea sé que estamos hablando de alguien, por eso digo sí, que sí, nos sí. merece todo el respeto. Bueno, pues ella comenta porque la preguntaron, empezó ya a ser muy conocido dentro de, la, <risa> de los corrillos incluso eh, parisienses, uh -huh. comentaba dice, no hay nada de extraño en el hecho Então que yo pueda haber creado mi propia alucinación lo interesante en estos casos de materialización <coughs> es que otras personas ven las formas de pensamientos creadas es decir, que de alguna forma resumía todo esto y diciendo, cuidado, yo no alucino yo no me creo nada, esto es así yo lo creí y había otros monjes que también lo estaban creando y claro, claro. es una realidad, ahora no sabía cómo explicarlo, pero ahí estaba una pregunta Carlos, ¿puede sí. haber tulpas ahora mismo en, en estas zonas? Eh... Eh, sí, sí, sí, claro, por supuesto, además ellos reconocen que existen, uh -huh. no niegan su existencia ni su capacidad de, de tal, crearlos tal ...tampoco es que hayamos visto documentales o... Hay muy poco, la es que, Bueno, hubo una época que se habló más de ello... Mm. ...pero ha ido desapareciendo, porque como otras muchas cosas... ...la verdad es que básicamente ha ido desapareciendo... por pues, la, ...la complejidad, la en china, la complejidad de la del, del mundo, de la de la claro... claro. En, ...entre la invasión en china en el caso de, claro. de Tíbet... ...y fijaos cómo está Nepal ahora mismo, como sí, para sí. pensar en tulpas... ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es que, ...la verdad es que el mundo está muy mal... Sí, sí, ...no, sí. después del año 53... ...todo esto fue desapareciendo, pero básicamente por la falta de contacto... ...fue mm. la causa principal... Mm -hmm. eh, ...hay que tener en cuenta una cosa sobre lo que ha he hecho... ...Jesús de Alexandra de Vinil ...y es que, en realidad las concepciones o las creaciones gregorianas una vez que han sido sometidas a lo que es el proceso de, de, de creación, la, la explicación es muy perfecta, de eh, su propia alucinación pues a partir de entonces, eh, en cierto modo tienen una capacidad de vida propia puesto que ya no dependen de nuestra meditación, nuestros deseos, nuestra existencia. El ejemplo que iba a poner de comparación con las tradiciones o las leyendas occidentales, y en este caso españolas, es que en España, dentro de las leyendas de los elementales, por, por cierto, algunos soteristas entienden que los egregores son una especie de espíritus de naturaleza o de elementales que han permanecido, es decir, que, que se mantienen en el espacio-tiempo, es decir, que en de cierto modo serían una especie de variante. Bueno, pues, algunos consideran que, algunas leyendas españolas consideran que cierto tipo de elementales, cuando son creados porque son creados de una especie de conjuro, con lo cual es muy parecido, siempre le piden al, al creador lo mismo, es decir o comida o trabajo. Es decir, van a servirle, pero se enfadan de una manera terrible hasta el extremo de poder acabar con el creador si no les concede las cuestiones para aquellas para las cuales han sido creados. Bueno, esta pequeña, este pequeño jueguecito de las leyendas españolas de igual o del occidente europeo, que existe en, todo, en toda Europa Occidental, eh, forma parte de que en este caso todas las creaciones de este tipo son, eh, en, cierto modo, en cierto modo, consideradas brujería. Brujería menor, pero brujería. En tanto que eso no existe en el caso tibetano. En el caso tibetano centroasiático hay da igual, no hay una creación en principio de ningún... Es decir, no tiene una valoración moral la creación del, del tulpa. Es decir, da igual, tampoco se considera un sirviente en el sentido es estricto pues que no es un ser humano y por lo tanto pues no es un esclavo sino es, no es una persona física uh -huh. lo que ocurre es decir es que en cualquier caso no hay ninguna valoración moral ni ellos la tienen no contando que las leyendas españolas uh -huh. o las leyendas francesas o italianas sí es decir los, los elementales creados siempre forman parte de un ritual de brujería uh -huh. porque no son malignos sí. en el caso de los ectoplasmas pues aquí tenemos eh, la, pues, el, el, el ente creado pero eh, ligado por vínculos eh, invisibles al a la medium ¿no? al medium sí. uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno pues es una cosa a distinta al tupa porque los ectoplasmas no vienen a servir, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Estamos hablando de gregores como una palabra genérica... ...pero sí. hay que distinguir, o sea, no sí. se puede confundir un tupa con un ectoplasma, ¿no? Claro. Entonces el ectoplasma, ya sabemos además lo que es... ...porque se han analizado las sustancias. O Sale sea, los... de los orificios corporales. Exactamente, y además siempre asociado a un sí. medio, ¿no? Un medio que está en trance. Un medio que además pierde peso. Pierde, pierde, pierde peso, peso efectivamente, no, no. por lo tanto se sabe que depende... ...esa sustancia depende de ella. Y se sabe que es una sustancia blanda, viscosa, maleable desagradable al tacto y bueno, en teoría que proviene del más allá porque solo aparece en estas sesiones espiritistas y siempre relacionada con medios pero es curioso porque los ectoplasmas eh, se presentan siempre con la misma finalidad, que es o bien para realizar telequinesias, es decir, pueden mover objetos, o sea, estamos hablando de algo también corpóreo, o pueden moldearse de distintas formas que es lo que se llamaría dentro del mundo parapsicológico ectocoloplasmia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es curioso porque es un fenómeno que se ha analizado, que hay fotografías, que hay vídeos, que incluso fue un término que fue creado por Richet, también uno de los psicólogos más prestigiosos, y cuando se ha analizado el ectoplasma, porque por lo menos aquí sí tenemos una prueba visible y tangible, cuando se ha analizado, se ha demostrado que está compuesto por silicatos, por agua, por celulosa, básicamente, es decir por mucosidad, por saliva y por papel eso es. <risa> y sí, que sale sí, del propio sí, medio sí, sí. y que tampoco, claro. no sé, tampoco hay mucha utilidad en ello pero bueno, es una, una especie de alarde ¿no? del medio claro, ¿no? sí, que sí, es, sí. Eso, que en algunos casos ya se ha dicho, bueno, que esto es un fraude que ya sí. el propio medio, en eso, esa sustancia ya la lleva en su cuerpo y bueno, pues ya cuando busca el momento propicio pero es que en algunos casos se ha visto que no hay trampa ni cartón mm. y que eso sale de sus orecitos, sobre todo de la boca y que ahí está, y después que no desaparece que se puede recoger y que se puede analizar esa sustancia ¿De dónde viene? ¿Del más allá? ¿Del más acá? No lo sabemos. Pero evidentemente, Ocurre. si hacemos caso a la teoría parapsicológica, es algo que se crea de la nada. Es algo que se crea no tanto por el pensamiento, sino pues, como una especie de aporte que trae desde el más allá sí. y que luego ese ectoplasma puede sí, tener Sí, pero en una hay una canalización que es el medio que claro. ha sido de por alguna manera de enlace, por cierta manera habría un link, habría un enlace entre algo y nuestro mundo real. Lo que pasa que es que entonces, y ahora hablaremos de ello... Eh, se ha intentado de alguna manera, bueno si a, a diferencia en el caso de Tulpa, que es una creación puramente mental o ritual, y, y sería eso, pues de la representación de una, de una alucinación de carácter individual que otros pueden percibir, se puede crear un ectoplasma decir, ¿podríamos nosotros crear un fantasma? Bueno, entonces este tipo de trabajo sí se ha intentado de manera científica en Occidente en los últimos años y la verdad es que los resultados en algunos casos son pues, realmente fascinantes como el que vamos a contar del fantasma Philip bueno, que el fantasma, efectivamente ya eh, tenemos poco tiempo pero vamos a dar esos apuntes fundamentales sobre el fantasma Philip eh, sí. que, que está muy bien y, y en claro, pero bueno, es. aquí no sería exactamente un ectoplasma porque él realmente no se llega a manifestar eh, como tal, físicamente, mm. no visiblemente pero bueno, sí es interesante porque para mí me parece una de las historias eh, más alucinantes dentro de, del mundo de la la fantasmagoría, no por decirlo así, que sería el fantasmacíli. Bueno, esto resulta que es un grupo de parapsicólogos canadienses que se reúnen en el año 1973 a través de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto. El que lo dirige es un psicólogo inglés que es Josh Owen y bueno se se reúnen en una casa un grupo de de ocho personas y quieren crear Una entidad que previamente han diseñado. Y esta entidad se llama Phillips. Es una persona que vive en el siglo XVII. Se trata de un aristócrata inglés casado con una hermosa y fría mujer sí. llamada Dorotea. De hecho, la frialdad de esas relaciones con su esposa le hace buscar una mujer sustituta. En fin, se enamora... Sustituta. De una... Sí, sí, ah, sustituta. Sustituta, <risa> no nada. de otra manera. <risa> que, y es una gitana en este caso que se llama Margot. Bueno, el hecho es que Vaya. estas aventuras extraconjugales se establecen en una cabaña de, una cabaña de Warkinshire Y Dorotea, al final, se acaba enterando del engaño de su marido, de Philip, secuestra a Margot y le hace quemar en la hoguera a Margot. Bueno, agobiado por el dolor de la pérdida de su amada, Philip acaba suicidándose. Todo esto que cuenta es la historia previa, antes de empezar a hacer estas sesiones espiritistas, este grupo de ocho personas en Toronto. Una historia creada. creada. Es esto es lo creada. que crean. Es una a... creación intelectual. Eso, eso. Es algo muy parecido. Bueno, lo, esto luego lo, hablo, lo hago al final como apéndice, porque debemos que tocar algún día en un, en un monográfico, que es la relación entre las realidades creadas a través de la fantasía escrita antes, ¿no? que es algo fascinante. Sí. Y el hecho es que se reúnen todas las semanas, empiezan a buscar este contacto imaginario, ¿no? Y tras un par de semanas de práctica, la mesa donde están reunidos empieza como a moverse, ¿no? Empiezan como a intuir la presencia de un ente que quiere manifestarse ahí, ¿no? Es como si Philip hubiera llegado. Bueno, en los meses siguientes, prácticamente tardan un año, que tampoco creas tú que es rápido. Sí, sí, sí. En los meses siguientes los golpes se empiezan a organizar, empiezan a escuchar golpes. Entonces establece un, senti un sencillo código de comunicación. <coughs> un golpe, el sí. sí Dos golpes, genial. no. Y con <coughs> eso, exactamente, con eso le empiezan a preguntar y las cosas que le van preguntando coinciden exactamente con toda la historia que ellos habían pensado Eso. entonces claro se te van a dar cuenta bueno incluso hasta les va corrigiendo este espíritu este fantasma llamado file les va corrigiendo no porque llega un momento en que que muestra predilección por algunos miembros del grupo, <risa> hay mujeres y hay hombres en ese grupo, sí. y luego de un tiempo empieza a negar su amor por Margot, que, dice que bueno que tampoco estaba tan enamorado de Margot y que bueno que el suicidio que tampoco fue para tanto, ¿no? O sea que es curioso porque va modificando la historia que previamente va consolidando con esta contestación, con, con estos raps, ¿eh? Porque desde luego no hay más comunicación pero es como la confirmación de en este caso de que una entidad totalmente imaginaria empieza a tener No digo una forma física, pero sí una identidad, hasta el punto de que va confirmando lo que ya se sabía de él y aportando datos históricos que no se sabían de él. Ojo que en este caso también podemos hablar de una presunta incorporación. Sí, exactamente. Un espíritu burlón, ya Exacto, sabemos un sí, poco sí, cómo sí, funciona sí. esto. Es, ¿no? es, es, de hecho, bueno, la televisión canadiense se interesó muchísimo por el caso, porque bueno, empezó a dar poco vueltas y es. mostró bueno, pues todas <coughs> estas habilidades. Y al final, bueno, cansados de la experiencia, desactivan toda esta historia en un par de años de práctica y luego algún día contaremos cómo otros grupos intentan sumarse a esta experiencia y crean a su vez otros personajes que previamente se habían inventado bueno pues eh, no, no me digáis que no ha resultado curioso e interesante este monográfico propuesto por Jesús Callejo y Carlos Canales verdad que sí bueno seguramente volveremos eh, volveremos a este asunto y seguiremos comentando casos parecidos al del fantasma Philip pobre hombre verdad con, con la bella dorotea la bella y fría Dorotea. bueno pues Carlos para ti te voy a, a ti te voy a regalar este ectoplasma ni eh, pequeño es un ectoplasmin sí, sí, sí. y para ti Jesús a ti te voy a dar eh, un tulpacillo eh te voy a dar, es, es un tulpa eh, un tulpa que tampoco tiene un sexo definido sería un, un tulpón y esto bueno que aquí eso con ello lo que quieras